Hola amiguito, bienvenido a este tu espacio Arme la Historia Hoy estamos en el capítulo 5.2 La Reforma Política Hablaremos acerca de López Portillo En 1976 López Portillo había iniciado su gobierno con un llamado a la reconciliación de los distintos sectores del país Por lo cual propuso una alianza para la producción que convocó a empresarios, trabajadores, empleados y burócratas Con la intención de mejorar la economía del país en 1977 el secretario de gobernación Jesús Reyes impulsó una reforma electoral que buscaba integrar a la vida institucional a otros partidos y a la oposición de izquierda la intención era ofrecer a los partidos políticos acceso a los medios de comunicación y recursos económicos en función de los votos que obtuvieran de este modo en las elecciones federales de 1979 Además de los partidos tradicionales como son el PRI, el PAN, el PPS y el PARM, también participaron el Partido Comunista Mexicano, el Partido demócrata Mexicano, el Partido Social de los Trabajadores, pero aún así en estas elecciones siguió ganando el PRI con el 70% de la votación. Los periodos seccionales de Luis Echeverría y José López Portillo marcarían el, el final de un estado regulador de todas las actividades políticas y económicas del país. Más adelante, amiguito, seguirás leyendo acerca de la Madrid y de Salinas, donde la oposición se fortalece.